Bueno, nosotros somos las abogadas de bueno por el femicidio de Cecilia Bajalú. Estamos acompañando acá este pedido de justicia para Andrea. Y bueno, vamos a leer un comunicado. Somos muchas las la, bueno, familias y quienes acompañamos, quienes estamos atravesados por esto. La falta de justicia y, bueno, y sobre todo los problemas que, que acarrea eso. La falta de investigación, de la falta de compromiso, la corrupción. Y sobre todo, bueno, también este problema con las fuerzas policiales. Nosotros lo venimos diciendo y denunciando. Y bueno, esperemos que, que juntos en algún momento cambie. Vamos a leer un comunicado. voy El bochornoso juicio por el femicidio de Cecilia Basalúa tenía fecha de comienzo por el pasado 3 de noviembre. Sin ningún tipo de explicación, sumándose a una larga lista de violencia institucionales que vive la familia de Cecilia, se dispuso reprogramarlo para este año. Hace algunas semanas tuvimos conocimiento sobre la nueva fecha de juicio que iniciará el próximo 2 de mayo. Este tendrá lugar en los tribunales de la ciudad de Cruz del Eje, pero con la actuación de la Cámara de Villa Dolores. El motivo de sostener el lugar de audiencias se basa en la cercanía de quienes oficiarán, de jurados populares y por encontrarse el imputado en el establecimiento carcelario de dicha localidad. Desde el equipo de trabajo de justicia por Cecilia Basaldúa, desde la Quereza y la familia, queremos volver a señalar que nuestro principal sospechoso no está imputado y que sobre el joven Lucas Bustos no hay una sola prueba certera en el proceso de investigación. No vamos a acompañar la acusación de la fiscal. Este juicio es bochornoso justamente porque no existió un debido proceso de investigación con perspectiva de género, con un armado desprolijo y falto de coherencia de parte de la fiscal Paula Kerr. Mario Mainardi, el último bombero se sigue con vida, el principal sospechoso, os goza de total libertad por la nefasta investigación de la fiscal. Vamos a juicios con tremendas irregularidades o corrupciones del proceso investigativo. Algunas son en la causa elevada no se hace mención sobre las miles de contradicciones que existen en las declaraciones tanto de Mainardi como de supuestos testigos, algunos de ellos integrantes de la fuerza policial. A la fiscal no le parece extraño instrumento musical propiedad de Cecilia haya sido entregado por mainardi al hijo de su pareja. Mensajes enviados al celular de Cecilia aparecen con tildes de color azul la noche del día 8 del 4 del 2020. Y, eh, y aclaramos que Cecilia estaba desaparecida por esa fecha. Lo que indica sin lugar a dudas que mainardi manipuló el teléfono de la joven mochilera. Las muestras halladas en el domicilio de Mario Mainardi, tomadas luego de ser llevado a cabo la prueba de luminol, que no fueron analizadas y al parecer tampoco lo serán. Se sigue insistiendo en culpabilizar a Cecilia y a su supuesto estado mental, habiéndose ordenado una autopsia psicológica. ¿La fiscal cree en la palabra de mainardi cuando este puso el acento que Cecilia habría huido bajo los efectos de un brote psicótico, dejando adrede sus elementos electrónicos, desatendiendo totalmente el hecho de que la víctima era una trota mundos, que venía viajando hace casi 5 años por América Latina, sola, que era cinturón negro en taekwondo, que enseñaba defensa personal? Mientras la fiscal severa que Cecilia fue asesinada en el lugar donde se encontró el cuerpo, el cual según ella siempre estuvo en el campo de luna, consta en el expediente que quien encontró el cuerpo de Cecilia el día 25 de abril del 2020 sostiene que frecuenta dicho lugar y que el 18 de abril el cuerpo no estaba ahí ¿Dónde estuvo Cecilia desde el 5 de abril del 2020 hasta que la encontraron? ¿Cómo puede dar certeza a la señora fiscal que a Cecilia la mataron en ese mismo lugar y estuvo allí su cuerpo durante tanto tiempo? Sobre el audio de mar Hoy la supuesta testigo, la señora fiscal manifiesta por resolución que es probable que la voz de María sea de Verónica Bustos, hermana del hoy imputado. Surgiendo este supuesto de un informe que no tuvo control por parte de la querella y que contiene citas de autores fuera de contexto, inexistentes y que comprobamos que posee hasta plagio de otro artículo en catalán. Y la lista sigue y es muy larga, por eso sabemos que en el banquillo de acusados no estará el principal sospechoso, según la querella que representamos. No vamos a permitir el encarcelamiento de un perejil, exigimos verdad y justicia por Cecilia y no vamos a parar hasta que así sea. Queremos ya justicia por Cecilia, justicia por Andrea Castana y por todos los homicidios. Justicia.